gente sabe perfectamente que cuando Susana Díaz sale a hablar de corrupción no tiene ninguna credibilidad que incluso cuando Felipe González viene a dar lecciones de corrupción tampoco tiene ninguna credibilidad pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad <risa> Hitchypa I salute ya Well me and I'm a by is like a Well girl kicky don't find a no you no man can the wrong Buenas noches amigos amigas Zaragoza en directo Radio Topo 101.8 Casi las 10 amigos amigas Empieza Canaka Sessions Una hora tarde otra vez Samuel Bueno tú ya lo sabes Arranca la superproducción Sonora de reggae de la ciudad Desde los estudios centrales de Radio Topo Hoy con invitados y llenos de colegas Aquí bueno, estamos Tenemos una formación titular Un 11 de gala Amigos amigas eh, Mariete como siempre en la control estás, está, está muchacho? dándolo todo rastamán eh, Selecta ahí y... Metiéndonos temas, Dani Sonboy, como siempre Representando Pepotero también, no, amigos Buenas noches a todos los que han material para la entrevista de hoy Ay, ay, que me voy un poco bajita. Gracias, Mariette. Tenemos por aquí, sentado a mi ladito, al señor Carlos Mansalva, que va a acabarse hoy una entrevista para todos ustedes, a daros un poquito de información de lo que viene a ser siendo él. Y se nos ha colado aquí por la banda el señor Leo, aquí, ¿qué tal? ¿Saludito, Leo? Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal, población de Zaragoza? Aquí, como no tenemos portero, como bien ha dicho antes Antonio, se nos cuela la gente fácilmente y esto, somos tan majos que... Bueno. La, las puertas abiertas para todos. O sea, es... algún oyente quiere venir aquí al directo, aquí estamos. Aquí. estamos. <risa> hoy lo que está claro es que se va a liar tremenda, porque además de una vista lógicamente, pues eh, el señor va a cantar aquí en directo con ese hardcore que inunda las ondas de Zaragoza. ¿Qué pasa, chavales? Buenas tardes. Sí, señor, vamos a darle bien, bien duro. Bueno, trae unas bases, trae sus letras, trae sus buenas y sus malas para contarnos a todos Así que bueno, vamos primero con unos buenos temas de reggae y luego vamos contigo, amigo hey, yo. Ok, amigos, el reading reventándoos los oídos ya, son las 10 de la noche Vamos con esos clasicazos, amigos, Caracas Sessions, programa número 34 de esta segunda temporada que se va Kingston Samuel ese de Lorian, ¿a dónde nos ha llevado? Pues a los que no pueden ser otros, rastaban los Tutsan de Maital, inunda de reggae. Eh, los 80, no, los 70, creo Amigo del 72. El 72, eso es, acertó su primer disco, Su homónimo álbum, eso es. Acertó Samuel, su primer triple. Funky Kingston, amigo de Tuts de the Any, any, any, any. Oh, yeah, better you it better. Yeah, it to me. people keep on asking me, man. Won't get kicked out, but I ain't got none. Don't want take it away from me. You got to go one and one. Won't get kicked out, They keep on asking me, but I ain't got none. Somebody take it from me. Two centimeters, funk, and this kind of miscasting, around. Right yeah, man, it's like you're born in Castle City, man, with that accent, man. Los clasicazos que continúan. Vendrán luego las novedades, Kanaka Music y la entrevista. Igual siempre Kanaka Sesión. Igual siempre. La estaban encargada de temazos y de calor. Viene cargada la previsión meteorológica hoy, amigos, amigos. Oh, oh, oh, oh, oh. Sigue el calor. Hidrátense, coman fruta y disfruten de este reggae. Dale al escar. De 1964 con Byron Lee, los Dragonaires y su Jamaican Ska tremendo. Y llegamos al 1983, la década de oro para Samuel. Sí, esos cinco años donde el reggae estaba aquí en Son todo su esplendor. Mariete, ¿qué nos cuentas de este temazo? Pues Blacoduro, qué te voy a contar de este batería. Es Laiyan Robbie, Roy, amigo. Que a mí es que me pone loco, lo sabéis, joder. Claro, menudo dúo, amigos, en el 83 con Blacoduro reventando escenarios. Bueno, qué es, ¿Who Coming In Dinner? Eh, adivina quién ha venido ya. No lo sé, quién el ha bueno venido. Mercados ha venido aquí y a con girar. invitados también, claro que sí. Dale. <risa> I appreciate the help you brought for me and I now the things and time of change suffering made me realize Bueno, selecta corta, este Dab, que yo ya sé lo que viene aquí, que nos quedamos enganchados, Mariete, con estos Dabs tremendos. Ay, yo por ¿Qué? mí me quedaba una puta hora escuchando Dabs. <risa> Vamos con el siguiente tema. Selecta, dale. A de trás o bambusal. Será que ela me faz bem Ou será que me faz mal Eu vou surfar no céu azul de nuvens doidas da capital do meu país Pra ver se esqueço da pobreza e violência que deixa o meu povo infeliz Deixa por que trouxe meu amor Pues claro que sí, todos felices, amigos. Samuel Mariete. ¿Cómo no vamos a ser felices con estos brasileiros que vienen aquí, Rastamán? Y el rey brasileiro que no está nada mal, eh, Mariete. Oye, para mí Rastaman esto estos novedades porque no los había escuchado nunca. <risa> Las novedades en los clasicazos que ha sido discutido eh amigos, del 97. Es que apuramos, apuramos demasiado. Bueno, eh, Natty Roots, estos brasileiros, como decíamos, presentes de una bella flor. Que seguro que hablará de una mujer hermosísima ella bueno las 10 y 10 cerrando los clasicazos amigos aquí experimentando con un poquito de reggae roots brasileño We're I'm so responsible I'm so responsible I'm so responsible One love reaching out to everybody Whether up in the club or up in the dance party You're lucky to be where you are Some never make it home back from war That's why me want each and every one of my family We reach home safe. Friends don't let friends drive and drink. And me want my friend them reach home safe. No matter with the jive in when you a drink. And go tear down constant spring. Make up my mindset, tonight me decide for party. Bueno pues dejábamos ya los clasicazos Samuel Max Romeo se fue por la banda con War in a Babylon con esa guerra que no queremos aquí en Canacasesios no la queremos Ahora queremos, ¿por qué? Porque este mundo tiene demasiada guerra y poco amor, ¿verdad, Samuel? Correcto, caballero. La guerra no lleva nada, amigos, amigas. Y ahora llegan las novedades, que eso sí que lleva, lleva la alegría, Mariette. Tremendo Damian, lo que ha salido en junio. Damian Tres Marley, novedades de junio Damian, del 13, 14 y 15. Pues vamos ahora con la del 14 de junio. también Marley, Rich Home Safe. Vamos a ver cómo suena, porque está sonando muy duro ese bajo. I wanna we your figure drive the car Because me want each and every one of my party If reach home say I Fé Bék Mone A Páti de Pádi A S Téte We Waste Money Money Up Money Up Money Up Now Doty Gang Doty Cop We Na Block Now Calen Sede Maté Chicken up Vamos Con Un Púl Ló Este Envehazo Vito Méndigo Daniel Sembo Money Rock tell Tele ranking Na do The money rock. money rock The Money Rock Make the money Ne stop. S Bang Badang Badang Bang Badang Badang Badang Badang Bang Bang ba -dang, ba -dang, bang badang, ba ba bang badang bang bang badang badang, bang bang money, make money. bang bang bang bang bang I bang money, no, it not over. I feel make bang bang bang bang bang bang bang bang bang I bang bang bang bang bang bang Money up, money up, money up now. Dotty gang got the we puna block now. Gala send them up the chicken fit block now. I get wet when they bend the pull up now. Bless him. Every party we go we sell it. Here we full up when they pell and they pellet. No tell dot if you got tell gaga millet. it Suddenly, lee of the fire and nobody can call it. Chop for that day, go sell it. Not chase money, just it. Bank account full up, and still want swell it. Me uh. a money a the gyal them smell it. High uh. yo the bar with me cash, spend the credit. Money where me have in, and me edit. Hate as a pray every day when me meditate. But me no how to make money, the financial chemist. Uh. Make money, make money. Bueno regallovers como entra este Daily Ranks Money Rack Mariete Pues un poco más duro que el anterior, me gusta, me gusta, vamos un poquito increciendo. <risa> Oye, 15 de junio, entra todo muy fresco en estas novedades de este programa, hoy las... Eh... Se nota que son novedades de verano, rasta. De vamos, veranito. a todo el terreo ahí, hay fuertes danza ahí. Dale, las 10 y 20 de tu viernes, canaca, amigos. <risa> Money pipe it a flow, can't a toni off. Cause a long time we out the money craft Make money, make money I'm certified never I do not make money No, it not over, I fi make money A party dip on the estate with a waste money Money up, money up, money up now Doty gang, doty up, with a rock now Yala say them a bitchy in fi pluck now I get wet when the best pull up now ah. Money rock Deli ranking na do the money rock The money rock The money rock Bang bang badang badang, bang badang badang, bang badang badang, bang bang badang badang, bang badang badang, bang badang badang, bang do the money rock. The money rock. Shug it, every money poco se habla en esta radio de cómo pincha Danny Swanboy, cómo mete un tonito más antes de acabar el tema, Rastaman. Maravilloso cómo pincha nuestro selecta La Piedra Angular junto con Bitumen de este super programa en Kanaka Sessions Samuel. Bueno, también hay que decir que, joder, estas es novedades no se sé quedan atrás vaya Timazo, este, vaya reggae más deep reggae, reggae lover eh, disfruta de esto con una cervecita, de verdad disfrútalo. A la sombra, dale con Kanaka Sessions, hombre Show! Que sí, que sí, amigos, que con el Roots también se ponen pull-ups. ¡Dale, Selecta! ¡Dale, Mariete! stay as proud the i'm the VIP me my grandma calls says she's proud of me go collect the truth que sí que sí Samuel que es que así es como nos gusta el Rus, tío ese silencio esa línea de bajo. así nos gusta fuerte que ganen los bajos por goleada raza man y Bueno, temazos, ¿Este dónde te lo has sacado, amigo? Amigo, estos son Tenfit Ganja Plant Collect de Trophy, que es que el nombre del grupo no, ya, no, ya no, me encanta. Que esto no lo hacen. Macho, pues creo que son americanos, ahí te voy a hacer un tapón, que yo creo que también es un triple porque no estoy seguro. Pero bueno, oye, estos tíos que tienen unos temazos, pero uno tras otro, así con ese roots es del 2013. Este... Uh, de 2013, marites este tema, como te decía, y hoy es hablando muy bien este Roots para entrar con la Canaca Music, amigos. Raise it up, lift it up, push it up A little bit higher Raise it up, lift it up Everything's Give me the gun tax No, sir, it no work like that Sergeant Ringo And I squad my plan John attack me Say this is no cocaine or smock Government legalize only herbs and guan-ca-lifth tax How economy could have affect Right now Arnold Schwarzenegger Is it in gunnyak This is Indo, Indo, Indo Good seed that soul will grow hecho por y para los que más le gustan el reggae los... Dilo, dilo, que tienes ahí la palabra en la punta de la lengua, no pasa nada por Los reggae lovers el... Bueno, Da Kongo Dawey Congo. que esté seguro que sí que es de Jamaica, Samuel, eh, con su indo que suena tremendo con esa línea de bajo mariete una vez más reventando, dominando el bajo una vez más, vamos a escucharlo <música> I'm a bush doctor from the West Indies Ancient descriptions written In me Indo, Indo, Indo You know that London curse Whom judge I bless With Senator in Congress To propose an amendment Stop this, try the forest Miss Let us look at this in depth Vegetation in all its forms To adorn the planet shall in all aspects It is for the survival of man beast and insects Miss Ingo, Ingo, Ingo In my window, window, oh, -go, window, -go, window. -go. Good seeds I sow will grow. Window, -go, window, -go, window, -go. and just serenade playing on a banjo. I do believe. Push weed, push weed. My stress is relieved, indeed, indeed. And I don't know if better minute smoke trees that I do. I'm a bush doctor from the West Indies Ancient Perception The only stars I know of exist in the sky, and people trying to be like them don't coincide with reality, cause it's a mere fallacy, needed to be done away with and set free, cause if it doesn't, it'll only carry on, and a lot of people coming up will make it prolong and not realize that they got it all wrong, If too it's too late, and the Bueno amigos, las diez y media cerrando esta sección de Kanaka Music con unos grandes con Born y Americans para dar paso a k que me estás diciendo además que los conoces estos tíos. Eh, no personalmente, pero... <risa> no, nunca conocemos a nadie Eso Aquí es. decimos que los conocemos, pero es de oídas, hombre Eh, qué le guapo. me suenan, me suenan que, sí. Sí. sí, tío, eh, cuando hace unos años los escuchábamos un montón, tío Nos la gozábamos Ahí está, con los Bomby Americans, que al Selecta le encantan también Nos ha dejado este temazo superstar Dale mariete, que enseguida, enseguida entra a la entrevista con k <risa> This is concealed to you, get a recognition. Don't see a tongue on this scroll fana. Real to real. Feeling like a would run on promotional tour. Start to feel a lot. I'm honest. So your feet fit the chalice. Like the chalice of this one. The one with opium life of a big shot. Artists young be full be a crosses. It's really the headless shine. Don't judge me too ace. The every day, this type of obstacles face me. Baby, yeah. whosoever you are. Nobody wine like you a superstar. No, whosoever you be. You a celebrity Bueno, tremendos marietes, estos sonata colectiva, ¿eh? Vaya mezcla, ¿no? ¿De dónde son estos tíos? Bueno, pues de Argentina y les mandamos un saludo a todos los oh. regelovers argentinos que Viva se la lo merecen. ¡Pampa, de Argentina! Bueno, con estos grandes nos vamos a ir y vamos a venir con un titán a la vuelta de la esquina K2. Abriremos con un tema de los suyos para que veáis de qué calidad viene la cosa esta noche. La noche hay cosas que no debo tener. Ya no El que se saca a de la fosas mira szemét, hogy elkapom a szemét, hogy elkapom a szemét, hogy no va mierda jamás Sigue mamando las cosas elkapom críos me hogy elkapom a szemét, hogy elkapom a szemét, hogy elkapom a szemét, Que no muestro tanto, no es tan novio. Lo mío es expresar lo que me dolió. En un papel en blanco y punto. Uh. Junto el talento y las ganas y sí ofrezco sexo duro, pero no en la cama. La que tiene mentalidad antigua. Babies es antigua, se cae para atrás y wah, Nada el amor y mira que te mazo mamá. No me nutre, no hacen raba, hacen reggaeton del el cutre poca luz y muchas en el jacuzzi. Para mí el lujo no es el sushi, yo no considero el lujo lo que tú sí. Mira que temazo mamá, una eminencia como Eminem, te mando para en rato con el Eminem idem, señala en el muñeco donde está tu bubá. Mira que te mazo, mama, mamá, una eminencia como Eminem, te mando para en rato con el Eminem idem, señala del muñeco donde está bubá. No soy ni un santo Bueno, mma que te mazo. Madre mía. Bueno, casi nada para abrir con K2 esta entrevista. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, vienes con ganas de cantar, es lo que sí. más me preocupa a mí. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No bien. Te ¿Te después de esas pequeñas cervecitas ratitas o como lo queramos llamar, <risa> Esos hidromieles que <risa> te antes de venir. De momento capaz? sí, vale. <risa> nada diferente a los directos, imagino. Bueno, Cados eh, Eh, movimiento etílico, siempre va acompañado de, de Cados, Yo es lo único que, que oigo aquí en Zaragoza, Cados movimiento etílico cuéntanos un poco que, que son ambas movidas Pues, Co, eh, movimiento etílico Digamos que... Yo soy cados ¿no? Soy Kados. K2... Ahí está. Kados mansalva menos mal que es él, ¿eh? Que si se nos llega a haber colado Aquí algún... <risa> sí, sí. Imagínate sí, no, sí. Yo no era, ¿eh? Yo no sé quién sí, sí, con... sí, sí, Me he dicho que sí, que es el tío tal Bueno, os puedo sacar de ahí, por ahí No sería ¿no? la primera vez que nos equivocamos, <risa> sí. Bueno, para los que no Lo, lo conozcan tanto, Kados, que es Carlos, ¿no? Para los que no le conocen así artísticamente Así me llama mi madre, sí Y así, por, por, por concretar un poquito, años Años, te vamos a hacer las preguntas más básicas Co, pues el mes que viene hago tres 30, 30, tacos. ¡Uh! 30 tacos muelas vale, Grande, vale, vale. grande Además es que se explica que tenga que tenga tanta música detrás el tío Claro, con 30 tacos es? El tío que más música por lo menos de los que de Antonio, los... Antonio, este movimiento etílico Solo el señor eh, perdón, Iba a decirlo aquí pero de egos Lo tengo en la cabeza del fin de anterior todavía Pero no me coló. Qué Que hombre, joder, movimiento etílico Ha habido mucha gente por ahí danzando Que ahora se ha quedado este hombre ahí aguantando la batalla Pero anda que no ha habido gente pasando por ahí, ¿no? Tal cual, go Bueno, Es más, ¿no era movimiento estírico de primeras? ¿Cómo, cómo, empezó, ¿Cómo empezó toda esta mierda? Pues todo empezó hace un montón de años. Allá <risa> en el siglo pasado. No, no, todavía no. No, tanto es, no. Es mí. No, pero sí el milenio pasado, ¿no? No, tampoco. Tampoco, <risa> tampoco, colega. No, no, no, no. Bueno, bueno, después de esta patinada, digamos. ¿Cuántos años llevas haciendo esta mierda? A ver. Eh, yo creo que la primera canción la grabé por 2007 por ahí. Joder, jodos, poquito. Diez años ya, ¿eh? No. Claro. Antes, como siempre, claro. rapeando la calle. Claro. Imagino... Con la gente del barrio, ¿de dónde eres? Eso es, toda la vida La, paz. De la eh, paz San José, La Paz Y empezamos a hacer música en La Paz Sí. Y ahí hicimos ecos del Ra yeah. Que Ra, que eh, surgen dudas, respeto, eso es RA, Pero no es por el dios Ra Es porque vale. hacíamos rap y raga Y lo que tenían común era el Ra <risa> <risa> <risa> Hostia, ¡Qué Va figura bien. ¿Qué no, figura. Lo ponían Vaya, bien fácil. Habría para... que ponerlo en Wikipedia y entonces ya quedaría, ¿sabes? Ya quedaría constatado como siempre. Bueno, Ecos del RA. Y, y, ¿Y entonces eso fue antes de movimiento? Efectivo, Wonder. Vale. ¿Quién lo formaba, Ecos del RA? No, pues estaba yo, estaba el ciruelo, Ciruelo Mansalva, que aparece no, más no. adelante. El Ciri. Y, y el Aitor. El Aitor, que bueno, ya pasa. No, no es el Aitor de huellas de barro, ni nada de eso. ¿Y no, se pues puede sí, encontrar no algo problema. en las redes de esa época? Pues por el YouTube aún queda algo y en el MySpace, no, no, no, <risa> ah, el MySpace de aquel entonces, oh, ahí hay un montón de bandas. Vale, igual vale. es más difícil encontrar el propio MySpace que el tema, ¿no? Que es más difícil. <risa> <Pues> igual, ¿no? <risa> bueno, primigenio Internet y después qué vino, amigo. Pues después me junté. Por aquel entonces no movíamos mucho con el pause, pause style. Hombre, aquí lo tuvimos, de los primeros invitados. Sí, sí, el tote un tótem Fenómeno, tre... el, Fenómeno. Hijo de puta, co. Se adopta a todos los estilos. Ese sí, grande. Sí. Un saludito al tote, joder. Desde aquí. Hijo de puta. <risa> aquí págame, tendría que estar. Págame, págame la grabación, eh. <risa> y, di, y por aquel entonces éramos como Eder y Pause. ¿Sabes? Eder y Pause, por los tres que éramos, el coach del Ra y el. Y, ¿Y sacasteis algo? ¿Alguna maquetilla? Algún él y tema? yo. Él y yo fuimos los que nos juntamos y, y hicimos movimiento etílico ya hace un montón de años también. Con. O sea, ahí ya de, de Ecos del Rap paséis a ser Toto y tú. Y también es. con el Ciri, ¿no? Y cambiáis el nombre por qué. Os da la venada. Es decir, estamos bebiendo demasiado, vamos a hacer honor a lo que hacemos. Y claro ¿cómo no, eso? Sí, sí. nos pillamos unas guazas que flipas y... <ríe> y eh, Pensamos en el nombre, eso, eso es así Dijimos, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿sabes? Todo, todo el mundo pasa por esa fase y, y realmente movimiento etílico Y esto es una primicia de puta madre Bueno, ¿vale? cuidado, pon la grabadora, Mariette tiene, tiene dos significados Uno es movimiento y otro es etílico Vale, vale hasta ahí bien Pero no hay coma ni nada, ¿eh? Ah, no, es, sí, sí. Es, es todo eso era todo. ¿verdad? Palabra compuesta. <risa> claro, y la movida está en que movimiento representa la, la revolución, el movimiento en sí mismo, ¿vale? ¿vale? sí. Es un mensaje muy subliminal, ni se entiende, pero... Y etílico significa el pasártelo bien, en irte con tus compadres, pillarte buenas toñicas... Es una, una revolución de forma divertida, ¿no? Eso es. Claro que sí, joder lo sí, que más claro. les gusta. Vale, y, y de ahí ya que tenemos de después de movimiento, porque ya estás hablando de hace sus pues, 10 sí. años largos, seguro, 10, 12 años. Diez. Desde ahí hasta Cados hasta hoy, hasta lo que estás haciendo, qué, qué podemos encontrar de ti? Eh, Hostia, eh. Bueno, yo, yo hoy en día Sigo siendo un movimiento ético Eso para empezar Lo no. que pasa es que ahora Soy un grupo de uno Eso es dos, <risa> Todo el mundo se ha quedado caos Es tan grande Que es un propio grupo <risa> vale. Lleno todo el espacio posible ya <risa> vale. no pasa nada. Hay, que, hay que decir que es tan grande Que ahora mismo Se está rozando con el techo Y está sentado <risa> Es Lo que tiene la madriguera De Radio Topo De movimiento ético Sacasteis ya como ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿no? Salió lo primero Que sacaríais ya se... O oh, no Eso fue como Ecos del rato todavía eh, ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Eh, Ya era entonces digo como sí, tal. Totalmente ahí sí si vale. estaba dos o tres al completo, ¿no? No eras tú solo todavía, aún no te habían abandonado en ese barco tan bonito. No, no, hijos de puta <risa> <risa> Y ¿no? luego te, eh, hemos apuntado ni ni pelas ni abuelas también. Ni pelas ni abuelas que fue creo que después. Eso Efe, es. Ya sí. se, se me olvida, tío. Vale, tío. O sea, sí. es, ¿no? Imagino, cinco temas o cuatro temas. Sí. Eso es, todo cinco, es, cinco, sí. Sí. Sí. Con colaboraciones, tal. Todo esto lo iba sacando, lo iba sacando en formato físico, hay algo está todo, está todo subido por ahí YouTube. en YouTube, locamente, ¿no? Todo en YouTube, nunca todo he tenido tanta pasta como para grabar y sacar formato físico claro, a la sí, vez. Claro. Y, y además con lo que vas haciendo, o sea tanta cantidad, luego al final eh, caída libre. Posteriormente Eso es, sí. ahí eso es de lo más recientito A vale. ver, ya tiene un año o dos años Vale, pero... vale, no, ya estamos aquí Pero de Caída Libre sale el tremendo pequeñín Titán, temazos es. que la han estado reventando últimamente Y han sonado aquí, aquí en la radio los hemos puesto Los pusimos al inicio de la segunda temporada Me parece o algo así, pusimos varios temas, tío Ya pues empezó muy está. fuerte eh, el tío ahí es Libre Muy bien, muy bien Y pues oye, creciendo el éxito en la calle En los bolos y creciendo el éxito también en las redes Porque de lo último que has sacado Que es heruit Eh, 16.000 visitas Vi el otro día Que os vamos a ver ¿eh? Cuidado <risa> Yo creo que es él Dándole todo el rato al click Pero no no no no me lo ha confesado todavía pero... no, no eres la primera persona Que me lo dice <risa> no, no, hay, que, hay que admitir Que es un trabajo increíble Y que vamos 16.000 son pocas Y acabará siendo 160.000 O, o 1.600.000 Ese, es, ese vídeo es increíble Es parte además de un, de un disco no Que lo estás trabajando ahí Le estás dando duro Efectivamente hermano Vale La primicia la tenemos ya en videoclip, ¿no? Que lo sacaste eh, guau, ¿Qué es eso? eso es, eso es eso es Bueno, pues muy pepino Oye, a mí me apetece Oye, tanto, tanto, tanto hablar de te, eso es, tanto hablar de temites que hace este hombre ¿Qué? ¿Habrá traído alguna cosita para que se cante o qué? traído algún instrumental pa para enseñar lo que haces? ¿O solo vamos a hablar de todas las cosas que has hecho lo largo de los años? <risa> ¿Algo, ¿Algo he traído? <risa> ¿Sí? Venga, pues vamos ¿Sí? a darle un poco de traído Que vea ahí al a... está ahí mirándome con unos ojos de Venga, que, que le meta caña ya al micro Venga, sí, vamos a escuchar un poquito a Kados en vivo y en directo aquí En Kanaka Sessions, amigo Así que dale Sí hey, da. Movimiento etílico, con los en radio, en radio topa. ¿Cómo dice? Todo es una farsa, luego pasa lo que pasa, luego pesa lo que pasa Se dice que se cogía al mentiroso antes que al cojo bien Pero ¿quién coge a? ¿Quién coge a quién? Creíste que soy tonto y me dejaste suelto Y el tonto ha vuelto, resultó ser listo en algún momento Paso firme pero lento He decidido irme por mi propia voluntad donde me lleve el viento Se creen que estoy perdido, pero me encuentro bien Me encuentro con personas que ni se han movido Están atados a un poste con un hilo muy tranquilo Su cadena es su miedo a lo desconocido Los cambios vienen lentos Y soy de los que intentan predicar con el ejemplo Aún así, con mis malas acciones Me he creado una jaula y tengo la mirada sucia Porque tengo que limpiar mi aura El rapa muerto, dice el boca a boca El rap no ha muerto porque le hice el boca a boca Es mi vía de escape y cuando vi que lo rompían Al tocarlo con sus zarpas acudí al rescate quien habla de mí se come un rosco, ¿Qué va a decir de mí si ni yo mismo me conozco al final todo el mundo explota, el vaso se llena, jota, jota, eso, jota Cansado de pelear contra gente estéril quiero descansar entre unos brazos siendo yo el débil quiero descansar sobre sus toras escuchando golpear su corazón durante horas nada, nada es para siempre, lo más eterno que conozco es la estupidez humana creo que he mordido el cebo Estoy tan confundido que lloro cuando río y sonrío cuando tengo miedo. Gigi, ah. No busco aprobación de nadie. Nadie puede decir lo que nadie vale. Todo el mundo observándome todo el rato Espero que disfruten del teatro ¿Acaso tú conoces mi pasado, mi presente o mi futuro? Que te den por culo Yo ya me he cansado de ser mudo Y mudo no es el que no dice una palabra Mudo es el que esconde lo que siente Y dice que no siente nada El piropo no le sale bien No le gusta que le baile en el agua Yo soy un titán, un toncín El capitán del barco y el cabeza del motín Mis ojos brillan Como el vidrio me estoy haciendo daño mientras busco un equilibrio Aún así el dolor en ni se palpa, todo lo que ofrezco es todo lo que me falta Aparenta ser duro como el grafito, guarda silencio pero en verdad está pidiendo ayuda a gritos Es un guerrero que no busca el camino de la paz, busca el camino a casa Yo no floto, yo soy como el agua, tengo que fluir porque si me estanco el choto, paseando entre las tumbas. Lo único que pido es que las flores a mí me las traigan mientras esté vivo. Ah. Bueno, vaya. Pocas veces he visto Pumba. cantarte algo tan elegantemente, tan tranquilamente y poder escucharlo sin be be oírte becerrear o <risa> Bueno, bueno, vaya fama que le está poniendo aquí. No, sí, pero Hombre, joder, para el para movimiento acompaña el ¿no, nombre. Es un tema que para ser de lo más nuevo que tienes, tío, me suena como siempre a algo que, que llevo escuchando toda la vida. Se hace súper cómodo de escuchar, es algo con mogollón de sentido, muy, produci muy bien producido, que además lo has hecho tú, Sí, ¿no? esto, ¿sí la la ha producido realidad? esto? La ¿Esto lo has realidad? hecho tú. Sí, sí es joder, tío, horrible. vaya curra dale, Me, he me he salido de chiripao. Vale, vale, qué guapo. Oye, el nombre del tema, que no lo has dicho. Heruit. Ahí está. Esto sí que vendría Esto es lo, lo que... de disco que, que se está cociendo, ¿está el bollito ahí o...? Efectivamente, está en el horno el bollo Muy bien, ¿y hay alguna cosita más que haya subido? ¿O esto es lo único que está ya por ahí? De momento es la primicia super primiticia <risa> La primicia ¿cómo? más primicia, amigo ¿Hay fecha, hay algo? ¿Hay alguna algo, algo que se pueda decir? ¿Es super misterio? ¿Es la única cosa que, que va a salir? Ver. ¿Es, es, es, ¿Es verdad? Puedo decir que va a estar muy guapo Joder, ¿Estás, no haciendo, estás haciendo colaboraciones, imagino, ahí a tope Por supuesto, de hecho Por tenemos, tu... tenemos vale. a un colaborador aquí al lado y uno mal. claro, claro sí. Ahí tenemos a... Y, ¿Pero habéis traído algún temilla para cantar con él? ¿Has pues, traído algo? Pues no, <risa> claro <risa> habría, habría estado bien, pero es que ha sido culpa de... Eh, bueno, no Entonces, voy a echar la culpa a nadie cosas, eh. Ha sido mi culpa, ¿vale? Cosas de última hora Oye, y, y al, al grande del Kados al Titán Eh, próximamente no te podemos ver en ningún lado No tienes nada confirmado ¿Hemos, hemos hablado? No, tío Vos nada? de momento la verdad es que no ¿Pero a ti yo dónde trabajo? se te ve? ¿A ti dónde se te puede ver por Zaragoza? En el trabajo Joder. <risa> <risa> Iba cantando también a la vez Ahí haciéndose los temas 24-7, primo 24-7 cantando Bueno, pues ¿en qué? ¿Dónde, ¿Dónde estás trabajando? ¿Para que vaya la gente ahí a tirarte yo qué sé? No, pero, pero quiero decir No sé, vas a alguna sala así normalmente a cantarte algo Te juntas con gente A veces pasamos por la ceta ¿cómo? ¿no? Eso es Porque es así para echarte unas, unas cancionsicas cuando te da o, o incluso para hacer bolos Porque hacer bolos de rap ahora en Zaragoza No, no sé, se, no, se mueve poca cosa ¿O No te dejan ¿o no te dejan No te dejan Vaya Porque además estáis estáis muy Joder, estáis muy en contacto todos en Zaragoza O llevas moviendo... un sombrero de pesca Y bebés jarabe para la tos O no puedes hacer concierto. <risa> <Joder>. Ha dicho <risa> Lo del jarabe para la tos vale Pero lo del de sombrero de pesca no lo pillo que trendy bro Berlín, vale. tú sabes, no el trap. One Joder madre mía pues qué pena tío porque además aquí en Zaragoza hay hay cantantes por, por por un tubo tío das una piedra y te sale el <ríe> 20. 30. Hay, hay calidad joder a qué calidad lo hemos lo hemos ido viendo aquí en cada Sessions venían unos venían otros y, y, y ha ido subiendo hasta ti la verdad oye muy buen muy buen directo tío lo estamos disfrutando aquí eh, te apetece cantar otro poquito no, ¿no? soltarte otras pocas barras Eh, selecta, lo tienes todo previsto Dale caña cuando puedas Son casi las once de la noche, amigos Esto tiene que darle Kanaka Sessions Yo. Oye mira, traigo un mensaje. Donde todos han caído y la gente vacua, yo aguanto firme ahí se erige mi estatua. Pa' moverme del sitio es más fácil mover el sitio que mover a cada dos man salva. He aprendido una ley clave, no se puede hablar de lo que no se sabe. Consigo describir sentimiento que sentí dentro, conocimiento, conocimiento. A la gente que me juzga, yo ya he perdido el juicio hace tiempo, hijo de puta. Mucho pienso porque tengo dos lobos que alimentar aquí adentro que no mueren nunca. ¿Importa poco la opinión cuando no puedes saber qué ves si no sabes lo que estás mirando? Hablar sin conocer de nada, la lengua tiene dos filos, la gente tiene dos caras. Me considero sabio, tiempo al tiempo, la virtud <ríe> que más o menos tengo. Entra en la ventana un haz de luz que no es paz, es una hoz que me da en la tez. En la vida, sea la que sea, la actitud es parera natural como los Alpes en el arte. El talento como la puea, mejor que sobre, que no que falte. Cambia tu cara de mierda, yo contra las cuerdas, son alambre de espino y no verás temblar mis piernas. Su misión es conseguir tu sumisión a base de presión, consiguen depresión que usan depresión. Yo ya te he calado, te veo venir de lejos, te conozco cuando estás al lado. España es puño, arriba es peña que engaña más, peña por salirse con la suya juega en otra liga. Mucho tonto la se pegan el día haciendo honor a sus galones con ganas Veo que la peña se preocupa por tontadas, por cosas importantes son veces contadas Tengo la opinión clara, pero el mundo es demasiado liberal para entenderla con los popos Prefiero parecer un bopo, tomo asiento, callo, asiento y así en todo Sé tener cerrado el pico, hablar sin conocer es de borracho, ser borracho no es ningún delito Así que paz, que ya tienes una edad verdad, no es más verdad, por decirla gritos. Pienso tanto que me voy a quedar calvo Soy el fruto y he madurado más que el propio árbol Donde todos han caído, yo he caído también Como todas las manzanas de la rama Cada cosa en su lugar, en su apartado En su momento adecuado Me cayeron encima días difíciles A mí sí, por hacer el símil Así miles de misiles, el miles y más asímiles. Hacer espacio a este culturismo lírico Con versos que vienen directos del gimnasio La vida es como llegar siempre a un sitio nuevo No sé a lo que he venido, pero ya que estoy mequeo Este párrafo va sin estribillo Porque las chicas guapas no precisan maquillaje Si necesitas melodías para escuchar Lo que tienes que escuchar son canciones y mensajes Lírica severa y lo demás ya se verá Ay. Lírica severa y lo demás ya se verá Daniel son boy, madre de dios, cómo lo ha reventado, amigos. Oh, vaya lírica tiene este tío, pero pero cómo te escribes eh, esas cosas, no entiendo tío, quiero tener esa puta lírica, hermano, dime tu secreto, joder. Oh, yes. Pues la verdad yes, es que mm, yes. Peti Swiss, <risa> muchas horas, imagino, dándole, supongo, sí, o achando, sea, metiendo, bueno, el lírica severa que era primicia del próximo disco. Sí, esto aquí. aquí y no lo tenemos en ningún lo más. Nada, nada. En mi mente, en vuestras mentes ahora también. Y... Y me oh, eso bueno. es, y grabado aquí en canacas yo si es macho, pues suena eh, alucinante, la verdad. Ha habido unas frases que a mí me encantaban, sobre todo la de no tienes más razón por, por gritar. Eso es algo que la gente se tiene casi que tatuar. Hey, que y, sí, en la sociedad española de hoy, en día amigos. Bueno, menos mal que tenemos el reggae menos mal que tenemos acados y estas producciones tremendas para seguir para adelante, por lo menos con buena mierda, tío, y que alguien diga lo que tiene que decir. Verdad, Eso es, hermano. Ahí, además, me gusta que hayas mencionado el reggae, porque yo cuando cuando empezamos a hacer movida, que los ecos del rap, que era rap, raga, raga. Eh, ahí está ahí la fusión ahí de está. toda la vida. Claro que sí, siempre tan pegadito, ¿verdad?, el rap con el reggae. Las raíces, el roots, amigo, ahí amigo. está, siempre estará. Ahí está. Bueno, hay algo más, por favor, ¿tienes algo más preparado? Un as en la manga, un, otra, bala, sí. otra bala aquí para cantar. Pues la verdad es que ahora mismo no... Creo que no. No vemos nada hablado, selecta. Mira, incrédulos. Dos temas. Así es, amigo. Vamos a dejar ahí, parece Mariette Aquí estamos comentando con la figura pasa? de Daniel Swanboy Vamos a ver si, si tiene otra base para reventarla con Carlos Bueno, el tío, pone, el, tío le, el tío le pone la base y se suelta lo que sea, parece ser Tal cual Bueno, maravilloso pues Me a ver ofrezco que A ver qué encuentra, <risa> la ruleta La rapía de no sentir nada, no esperar nada Hoy siempre sonrío, mi felicidad se expande Mi sonrisa es igual que yo, igual de grande Porque solo se venció al que se dio por vencido Yo cuido lo que pienso si me siento típido. No voy a ser tímido, voy a beber despacio Y quido el líquido de la botella casi insípido Reparto por el grupo lo que hay o lo que queda Es lo que esperan de mí o es lo que espero que suceda Miro para atrás pero sin miedo, es básico Se ve todo tan cerca como visto con prismáticos Se acabó el invierno de diciembre Por fin en mi jardín nacen flores porque es lo que se ve En el sufrimiento no no veo nada bello. Lo bello es aprender de ello, pero qué sé yo, Ay, Tú vas a aprender sin saber yo medicinas tan dolor más doloroso que imaginas se termina para tirar a un titán. Hay que ser tan constante como el cierzo. Levantarlo requiere el mismo esfuerzo. Tire la toalla, me arrepentí dos y sé que mi sudor y mis horos con mis propias manos. Esa gorda y me ha metado hasta la fecha. Sales el champanaú. Corta y repetado hasta la fecha. En busca del halago Dice que escuche, sucede y que sucede Pues que no lo hago, ahora crítica a gustar a todo el mundo, haz pop Yo no sigo ese rayo. no conmigo, no habrá química Hoy soy una bala donde antes era un chavalín Soy pólvora con olor a chocolate paladín Qué difícil es y cuánto pesa Qué difícil es poner comida en esa mesa, en esa mesa Esa corta y me he petado hasta la fecha Sales se ha corta y me he petado hasta la Señora, casa, soy tan pequeñito al lado suyo que no sé qué hacer. Si hablo que hablo, si callo que callo, sin nada que ver. Soy tan pequeñito al lado suyo que no sé qué hacer. Si hablo que hablo, si callo que callo. Estoy tan cansado de hacer el payaso, lo pago conmigo rabiando de ira, con coraje, con rabia contenida, con templo mi puño cerrado, el puño que tuve hacia arriba, con temblo mi morro cerrado, con actitud pasiva, me he visto doblegado por la rutina, encadenado como un perro, con un hierro atado al cuello, así se nos domina, y ahora que, ahora qué hacemos, que ahora que. No queda el ahora que mirando con cara de de bobo, al bobo lado, mirándote mirándote si tanto te flipa el pepe flip, flip. pues no me culpe a mí de la mierda que yo no vote. No puedo dejar de mirar, pero no de comer. No puedo dejar de mirar, pero nunca de ver. Tú no puedo dejarte de lado mis sueños, mis sueños dejarte de lado mi dueño no sé, me apetece hacer lo que me parece, pero soy tan pequeñito al lado suyo que no sé qué hacer. Pua. Soy tan pequeñito al lado suyo que no sé qué hago Calma, tranquilízate, tú vas muy rápido, vamos dando salto para esquivar su látigo Tranquilidad, simila y respirader, habilidad porque siempre vigilan. Soy tan pequeñito al lado Así suyo pua. que no. Ey, ser como un virus, un germe bacteria, ni bueno ni malo materia, solo materia particular que levita, le que evita debilitar su alma de miseria, miseria. Soy tan pequeñito al lado suyo que ya sé qué hacer. Como dice me ensalva. Si yo socorro, nadie me ayuda. Yes. Tan pequeñito, que suena gordo y enorme, amigo. Uh -huh. De caída libre, ¿no? ¿Era esto? Efectivamente. Que también está tan titán. Eh, me suda la polla volumen 2. Efectivamente. O me suda la polla por 2. Doblemente. <risas> Doblemente me suda la polla. Bueno, mucha música podemos encontrar de K2. Afortunadamente mucha. Está en las redes, está grabada. Así que ahí podemos seguir dándole el clic tío. Y, y seguir moviendo aquí la carrera de este joven todavía <ríe> todavía joven, ¿todavía joven? Yeah, baby, siempre joven siempre eso es bueno me me confirman por aquí va a sonar otro tema eh, Mariete me puedes decir algo Sí, va a sonar una instrumental que estamos metiendo ahora mismo. ¿Para que cante Leo también? ¿Eso es? Sí, a ver si se hacen aquí un dúo de puta vale, madre, aprovechando... Vale, vale, vale, vale. Aprovechando que los tenemos aquí, un poco de colaboración, cojones. Ya te digo, Claro, tío, estás ahí solo con los coros, macho. Ya me está hablando la, la población Leo. de Zaragoza ahí. ¿Qué coño está, que está pasando? Que lo está reventando en todos lados, que en Twitter ya hay por lo menos 300 retweets. tweets. <risa> <risa> no sé lo que está sucediendo. Esto... Eh... El hashtag, ¿cómo era? Hashtag eh, Radio Topo 101.8 K2 eh, Online. Bueno. Online. A ver, ¿qué pasa con ese reading, Mariete. Estamos sí. buscando a ver si está... En la... Bueno, en pues, como... oye, eh, Mariete, déjanos, déjanos lo que está metiendo Selecta, que ya suena bastante venga, venga, gordo. Venga. te pare. Yeah. Okay, más salva, ya tú sabes, Radio Topo. ¿Cómo dice? Ya. Ah, ah, ah. Vámonos. Vámonos. A torno a California, dice la Mira para arriba, saluda, menuda altura, a la que estoy. Aquí se llega, si suda, pero no suba, si sube tú, me voy. me voy? Bueno, oh, no lo sé. Si te movido tranquilo tal vez, Salgo de marzo, me olvido de todo, me voy a la playa sin nada que hacer. No, debemos para olvidar, in Spain, es tiempo de beberes, para yo Yo Soy el rapero que coge el micro y la lía, como Paco, de Lucía, cuando Paco se lucía, tengo un regalo para ti. Si no me quieres ver ni en pintura, no sé qué pintas aquí, y si te dejo males. Porque también me canso Y por cierto ¿Qué? Eso te pasa por falso Y si yo fuera presidente, presidente del país, país Cambiaría las porras de la poli Por palitos de regaliz Creciste eso, no, me impresionó uh, para dormir con tu teléfono uh. <risa> ¿Cómo dice? Eh, ah. tal, <risa> ¿Cómo dice? Joder Decía Uh. la tortura será arte cuando el torturador sea torturado por el animal que torturó, amantes de los toros de pega, si te gusta una flor la cortas, si la amas la riegas me la pela, el día que me lía hostias, parecerá que me toca un solo de castañuelas si me das una guanta y aciertas, te doy una guanta desde más atrás y con la mano más abierta el tamaño importa, estoy conforme desde que veo el soltar, que polletes tan están enormes, de cualquier modo entiendo que si España es un circo, el presidente debe ser el más payaso de todos, Hay Con mierda suelto, que ya no sé seguro si nacemos por coño, por el agujero del culo. Que ve yo que no tendré ni la mitad de su dinero, pero ellos no tendrán ni la mitad de respeto que yo. Ay! Que piensas sin saber nada, sin pensar sin hablar, pero al final me va a beber la botella de un trago. Te lo voy a reventar en la cabeza, yo lo sé, pero ay, que piensas sin saber nada, sin pensar sin hablar, pero al final me va a beber la botella de un trago. Y te lo voy a reventar en la cabeza, yo lo sé. Ni los sitios, ni el dinero, ni el negocio del odio Pueden llenar tu vida con regalos y una mágica poción. La vida no es dinero, así que atento socio, que en un momento se escapa todo eso que aprendió. Wow, sal y pipe, sal y pipe sal y vive, que en un momento si lo intentas todo se consigue, el mundo cambia a medida de lo que le pides, nunca sabrás como es ser libre si te rindes, solo tienes que levantar tu cabeza del suelo sentir lo que hay entre la tierra y el cielo mejorar la visión, arrancándote el pelo que hijos de puta pusieron a la par que el dinero yo puedo ir de poeta profundo, pero prefiero petarlo en directo con un estilo rudo, a menudo son muchos hilos que tejer, quizás deshacer algunos nudos del pasado que no me dejan crecer, apaciguar las ganas de ir deprisa moviéndome por mi Las que proporcionaban platter Arruinando mi cerebro Puse escombros Sobre las vivencias Que tuve con esa mujer En un ayer Cuando pensaba estar al tanto De los llantos Cantos Gemidos buenos malos ratos Tecnología Aparatos Caro y barato En un arrebato Dejé de pensar tanto Para ser sensato En fin Si sigo en ese plan Igual me entra plato Brillante dato ¿Quieres vida? Pide un adelanto La vida de lujo Solo la tienen unos cuantos Y estamos hartos De ser la horma del zapato ay Que piensas Sin saber nada bien. Sin pensar Sin, sin hablar Pero afinas, va a be beber la botella de un trago y te la voy a arrepentar en la cabeza yo lo sé, pero ay, te piensas así sin saber nada, sin pensar, sin hablar, pero, pero afinas, va a la botella de un trago hoy te la voy a arrepentar en la cabeza yo lo sé, pero ah, you know mi <laughs> Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, Leo k que toman el control de las ondas con un reading improvisado, una base que entra por la banda y vosotros que soltáis canela fina. Joder, amigos. esto es tu pack, tío. Adopetis. Que el descanse, hermano. Tú sabes lo que es. El pack descanse. Bueno, eh, ¿algo más preparado, amigos? Pues no lo sé, estos es kanakasesios, no paremos de improvisar ya Hay Talmente un momento no... Bueno, las 11 y 10, eh, yo creo que ya una pregunta, Pepotero, a ver ¿Esto finalmente la... ha sido la novia, colaboración que tienen para, para el disco aquí? o al final no? A ver, Pepotero, repítete tengo... ¿Esto finalmente ha sido la colaboración que tienen para el disco o ha acabado siendo kanakasesio improvisación total? No, podemos hacer una más, tenemos alguna colaboración más si os claro, apetece poner es, otro ¿Esto es lo que saldrá mi? en el disco finalmente? ¿En el mío no? Ah, amigo Vale, vale. Ahí, ahí era la pregunta. Ese es para mi disco. Si queréis para el, la de su disco tenéis que pagar 5 euros. Ya, empezamos Mario. Te regalo roma. para Canakasesión. No, no, no la podemos escuchar aquí. Claro, claro que sí, tío. Sí. Claro que Robin, sí, claro. y lo hacemos, tío. Tardo de Merero. Tardo de Merero. Dale, vale, María, vamos, dale, vamos dale. a buscar otro instrumental, otra, otro beat también así súper duro. Eso, es, eso es, vamos a buscar algo por aquí, por la base, por la biblioteca del Cana Caserita que tenemos aquí, ya ves, si encontramos algo. Ya, ya, ya, ya, ya. Ah, ah, como dice mi semblanza. Tardos de veneno, van durmiendo poco a poco. Na, na, na, na, na. Tengo que pillar el toro de esta mierda ya. Dice, dice. Ya, tardos tira. de veneno, van durmiendo poco a poco. <tos> Mucho sueño. Dartos invisibles de veneno, te drogan para volverte lelo. Cosa que sereno no seré, no hay mayor amenaza que ver sonriendo quien Debería estar llorando en casa. Mira mi flipa, no hay, no hay que me frene. frene. Aunque a veces frenar viene, viene el mío un universo más profundo que el de Hawkins, que el bolso de Mary Poppins, soy hombre de Yo no salto, choco con las misma piedra hasta que quiebra y convertirla en polvo de talco Ofrezco calidad en cada trozo, ofrezco cortos pero popo pa' llenar el aforo de poros. Soporto la mirada del león a la cebra, los punkis nos gustamos a las sueglas que va? Cada vez se observa que la gente es más lerda Yo, cuanto más me curo, más fuerte soy, como la hierba Voy a buscarle donde estés si no te noto distante como la punta de mi fuera. Tu patria quiebra, el sol vuelve, todas las banderas blancas, todas las pieles negras. Cara de hacer eso, pero dime, ¿para qué? Cambios, pero rara vez los cambios vienen a la vez. Cuando estás malo, fe, es el mejor árabe. Ahora soy un niño en su primera vez, cabaret. El ser humano es frágil, la vida es actitud, no digas difícil, difícil, fácil. Todo depende de cómo se mira, desde el fondo un pozo, lo único que ves es la salida. Detrás de veneno! Jajajajaj <risa> de veneno Dátos de veneno yes. yes, yeah. no Díaz puede... <risa> Joder Jijajaj Manzalva de veneno la vena Dice, dice Lo tengo, eh Yeah, yeah Es que nos pueden meter presos por sacar tu puta cara Pero tú sales ileso cuando el arma se, se dispara <risa> No podemos ya grabar tus actos de maldad y publicarlos para luchar contra vuestra impunidad, Así que toca despertar y yo lo haré junto a las masas Porque la justicia en este país se retrasa y nos cansa Ver como la casta manda como fachustos de mierda Violan niñas en manada y nadie hace nada por cambiar las cosas Mis hermanos y yo escupiendo la rabia en Zaragoza Reposa, cabas de una que tosas Son guap, gusanos que quieren ser mariposas ¡Bruh! Flores entre las baldosas, agujeros negros, tragan luz como tus cosas, reposa, cábate unas tacas, paquetosas son Rubaros de gusanos que hacen Dardos de veneno, Durmiendo poco a poco lo meto el Ah, ah. Dardos de veneno, dardos de veneno <tos> Bueno, menudo rap hardcore que nos han dejado aquí pepotero. Bueno, y esto sí que sí, dardos de veneno. Esto sí que será Un besito el besito para, para mi, mi novia que yo nunca estoy cada, en la radio. ¿eh? Un beso para <ríe> mi novia. <risa> dos besos te mando ya. Ya te ha mandado dos besos, nena, Ya llega. Bueno. bueno, dardos de veneno, ¿no? Lo último ya esto sí. Dardo esto de sí. Veneno, esto sí. sí estará. Ha sido un chapurreado, pero básicamente. La pero es, era Dardos de veneno. Es, ¿Ha, va, ha sido tan improvisado porque aún no está grabado y por eso podríamos decir que no está la instrumental o <risa> es. Bueno, que... es porque lo hemos hecho con Leanback, que es una instrumental que es la hostia como que. Se encantan salones. este tío. Vale, <risa> las instrumentales la ganstal encantan. Ya lo tenéis este... preparado, lo tenéis grabado ya este temazo. El tema está grabado y es un temazo. ¿no? Grabado ¿no? dónde? En Refugee Sound Records uh, El oh, refugio bro, El puto refugio ¿De bueno, aquí de Zaragoza? Sí, bueno, ahora de Al, al, al, al Jafarín Al Fajafajarín Al, al Fajasrín fa Bueno, oye, pues Once y cuarto de la noche, amigos eh, Lo dejamos aquí Muchas gracias por venir Es que vamos... Eh, a vosotros. Cuando saques el disco, ven a presentarlo, Vendré. a soltar más temazos aquí, a dejar, vamos... En la... la... Twitter lo ha reventado, que lo sepa La radio va a llegar, que en Venga. Twitter lo está reventando. Confirmamos. ¿no? Así que ya sabéis, hashtag radiotopo101.8, chicos, nos despedimos. Muy bien, esta grandes. Oye, dime, dime. Eh, quería aprovechar para hablar y comunicar. Dale a la de... promoción. ¿Vas Las... a tener un hijo? ¿No? <risa> no, pero casi... Ja. Las putas hidromieles estamos oh. en horario no lectivo, ¿no? Damn. Sí, se puede se puede promocionar el alcohol, no pasa nada. Eso es. Las putas hidromieles, hermano, esas hidromieles ricas, sabrosas, buenísimas. Movimiento tírico, está en la Movimiento casa. Movimiento de Dios. Etílico. Tiene su puta bebida de alcohol y os lo juro que no la hago en mi bañera porque no tengo bañera. Tan grande. <risa> vale. Oye, tremenda cara de Trevor sí que tiene. Tremenda cuña publicitaria, eh. Si nos, traes, si nos traes esa cuña con un poquito de reggae, te la ponemos aquí en el programa. Sí, sí, sí. El momento promoción siempre cabe aquí. Siempre cabe. Bueno, oye, muchas gracias. Las puertas siempre abiertas aquí de Canacas y de la radio, amigo. A vosotros, hermanos. sois los putas. Bueno, oye, vamos a meter unos temazos más para dejarlo Venga. para dejarlo ahí bien arriba con el reggae Selecta, dale ahí a ese cajón a ese baúl que tienes infinito, amigos para cerrar este programa número 34 de la segunda temporada snapchat hit it in a car hit it in the house hit it in a bar hit it on the couch meet me outside jump in the ride if she ain't mine then she probably would come holla at me On the G4, you got the keys to my piece, to beep They ain't doing it right. Come and see me. I can tell her that you're freaky. And I know you ain't shy like Chief Keith. I can see you got your eye on it, eye on it. Big, big girl, come whine on it. Girl, girl, where you at? She can't believe that awesome. programa dale pulito más selecta dale a esa muñeca mágica ¡Selecta! A bit and I want you all to take a smell so you know when someone is smoking and marijuana near you. vuelve para cerrar este programa vas de marihuana. no vaso no todavía tío yo no tengo la culpa de que los regelovers les guste tanto la calle hace buenas cumbas y para adelante Mystic Roots la verdad es que es no poco este Misty Roots poco grupo. sí y han sonado antes cachafara cachafalla eh, Frisk, Frisk me down que la primera vez la primera escucha, vez novedad también vamos. buen Roots también sí, esto ya de los 2000 pero gente haciendo Roots como vamos como los años 80 Pues oye, pues poco queda para cerrar el programa Si es que ya después de esta esperada nos entrevista vamos, loca Nos vamos que ya, vale, las once y media casi De la noche, hay que irse a cenar y a dormir eh, Gracias amigos eh, El último programa será el viernes que viene Así de crudo, así de claro nos cierra la persena hasta septiembre Eso es nos Vamos los revelovers a correr y a ver el mundo en verano Que es cuando más bonito Prometo traer para esa última sección Unos directos locos de Mariette Para Bien, cerrar me... por todo lo alto ya la temporada tienen, Ya tienen cita para acabar exactamente Como dice Mariette, por todo lo alto, 24 20... 8 de julio, aquí nos veremos en Las Ondas, esto es 101.8 Estás escuchando Kanaka Sessions, el mejor programa de reggae de tu ciudad Adiós amigos Make sure the mood is right, be a day or night Let your mind take flight, make you feel so right Pass the merry one Here I come once again, taking hit number 10, they're representing West Marin, I'll be filling my mind with knowledge, as my lungs are filled with smoke. Cough choking on the boat and smoking inside my throat. From Chico, California to my home in the bay, say we like to smoke out every day. I'll be northern lights smoking, hit the joint until I'm choking. My eyes are turning red and I can barely keep them open. The mystic roots, be we know we're napped, the way of the walk. I say by I reach Johnny, Kiner, kind of Shane no say it's, it's on I got the thin mustache, I need another hit to hash Cause I smoked all my grass, just got the pipe, I'm full of ash. I'm stinking from the deck and I can only want some up. They call me who from this thing. Just like I told you before, give me the green bud, cause 215 legalize. I be the Ganja gana kind of so I like the crazy crystallize. So The marry one on my way Add some paper so that I can roll a J I said you know my feelings and now I feel okay Give me such inspiration to look at things another way I said you help me relax at the end of my day So if you feel like I feel let me hear today. Get in a boot up, on about two feet long. Don't have to hit it twice, and you still feel nice. Make sure the mood is right, be it day or night. Let your mind take flight, make you feel so right. Pack it in a boot up, on about two feet long. Don't have to hit it twice, and you still feel nice. Make sure the mood is right, be it day or night. Let your mind take flight, make you feel so right. Whoever has the marriage one, just pass it up to the front row. Cause everyone Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by again, he's supposed to up like a bump, yeah Well, want a girl, fix it, don't panda a skunk, yeah. No, no boy, you know, man, can touch the rump, yeah. But he wants